Yo soy Ana, soy compañera del SAAD, concretamente soy de Jaín y bueno cuando hablé con Nerea para hablar de la charla pues hablamos que así trataría principalmente sobre las luchas de la tierra y bueno le hacen un recorrido un poco histórico para explicar qué importancia tiene esa lucha y cómo se ha formado el contexto actual de Andalucía y después explicaré ya cómo se forma el SAAD y me voy a centrar un poco en, el, en también hablar de la campaña, de este libro, un no libro panfleto que vamos a sacar desde del de, sindicato, con tres campañas. Ya que bueno, bueno, estamos aquí en los galerías, el sindicato que siempre le ha mostrado to, su, su vitalidad y apoyo a la lucha del de los y y que, que no estéis no solas ni sola que hay mucha gente en Andalucía y en otros puntos que apoyan e intentamos que se sepa lo que, que, que pasa lo que ha pasado principalmente. Y nada, y me empiezo un poco. Bueno, pues este es Andalucía, ¿no? Está hablando de 8 millones de habitantes, 82.000 kilómetros cuadrados de está el Loco que lo atraviesa, que se para la Andalucía Oriente la menos asentada. Y bueno, eh a su marco estratégico siempre entre el mar Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, que ya ha, ha sido foco de, de interés de mucha y que diferencia de a lo largo de la historia. Bueno, la actual la actual configuración de Andalucía, no sé si se ve bien, pero esta esta imagen refleja la toma de Granada, que es la caída del último reino nazarí. La conquista de Cartiería de andalusía el 2 de enero de 1492, que ahí empieza la configuración de Andalucía como tal. Estaba hablando de que durante ese años, que no hubo ninguna invasión, sino que fue principalmente un vuelo autónomo que se fueron desde la de la pretoria Andalucía. Eh, estaba andaluz, el califato, el califato Omeida, el plan cultural, social, científico La tierra había pequeños campesinado y pequeños comerciantes y artesanos y esto cambia desde esta inmediata. Los redes católicos aplican la colonización de Andalucía lo que posteriormente llevarían a, a Sudamérica. Prácticamente igual lo que pasa, se rompe el latifundio, empieza a surgir latifundio, se rompe el vieño campesinado y empieza a surgir la ciudad terrateniente Bueno, este representa a Benumella que representa la resistencia de los moriscos, de los gran, de la lafaríe, porque si sí hubo una ocupación fue un genocidio, ¿no? Fue se mataron a miles y miles en toda Andalucía y en el de 1568 hubo una revolución muy importante que se llama que fue la revuelta de la Pujarra donde se se oponen a la conquista castellana donde se oponen a la imposición cultural, a la imposición, de al acaparamiento de tierra, y bueno, fue, hubo la, lo que fue, las invasiones se expulsaron muchos moricos y empezaron a entrar la población castellana, pero la población morica y castellana que entra no hay mucha diferencia, así que seguía, la población autóctona seguía ahí, aunque hay condiciones de protección Bueno, luego ya avanza, me voy el siglo y durante la situación del campo, esclavitud eh, grande terrateniente grandes señorito y empieza a principalmente desde, desde el 888 1888 empieza a leer anarquita durante el campo Andaluz, destacan por ejemplo la figura de Pérez del álamo figura como la de Fermín lua que el primer fue el primer carga artista como en el mundo sonaria cantones y donde se organizaba a través de la asamblea, se ocuparon muchas tierras y bueno, hubo unas matanzas brutales. Bueno, la principal lucha, ¿por qué, su, ¿por qué se aplica y por qué se da el anarquismo de Andalucía? Principalmente porque la situación era de explotación brutal, era esclavitud. Se dormía en los tajos, no, se trabajaba por la comida. Y esto no es algo que surja a, mitad, a principios del siglo XX, sino que hasta final del siglo 20 todavía se dan otras situaciones. Es decir, hay gente que duerme en el Tajo, que tenía una vez a la semana se podía cambiar, de ropa no su casa. La lucha principal de la fue por la reforma agraria y por la reducción social. Hubo en Matanca, donde el de Loja, la de Cádiz, Río Tinto, Brutales. ¿Qué es otra Hay muchas revueltas campesinas y jornaleros de toda esta época. Bueno, y un, un hecho esencial que no se conoce mucho, que fue que durante, cuando surge la primera república en el Estado español, se hace el cantón, ahí el, el cantonalismo tuvo mucho importancia en Andalucía, y se empieza a elaborar lo que se llamaba la Constitución de Antequera, el proyecto de Constitución de Antequera, que fue el prionero en muchos derechos, por ejemplo, fue de 1883, por ejemplo, el derecho a las mujeres, aunque sí burgueses y liberales, fue fue primera. Y en su artículo 1 reconoce a Andalucía, es soberana y autónoma, se aboniza de una democrática, una democrática republicana representativa y no recibe su poder de ninguna autoridad exterior a la autonomía cantonale que la instituye por este pato. Pero claro, esto fue masacrado por la restauración borbónica y otra vez matanzas de campesinos de jornalera. Esto sigue, y tuvo mucha implantación Andalucía, ya pasamos al siglo XX, a 1919, con diferentes abuelos que se suceden en todo el Estado, muchas, durante tres años se consiguen derechos esenciales para el cambio del campo, campo Andalucía. Estamos hablando del tren principalmente influenciado por el triunfo de la Revolución Rusa. Se, consigue, se aumenta el salario laminado un 150%, se prohíbe el trabajo del tajo, se colectiviza la tierra, pero claro, otra vez, con la llegada del Primo de Rivera al dictador Primo de Rivera, represión y acaba con, aunque sí se mantiene muchas mejora por ejemplo, el destajo ya abandona, pero la situación de, ojo, esto un panfleto de esa época que decía, la tierra es nuestra porque la hemos regado con otro sudor, ocupémonosla y defendemosla hasta la muerte. El tiempo de la súplica y las peticiones se ha acabado, ahora el momento de apoderarnos de ella, con nuestro valor conseguiremos lo que es nuestro campesinos, y mi tema no tu hermana de Rusia, y pronto empezará la era de la justicia social que a todas las se hagan. Ya empieza a surgir el movimiento nacionalista andaluz, aunque de corte de libertad y regionalista, que el templo infante, que se le considera padre de la patria andaluza, aunque en un primer momento se sitúa del regionalismo viendo la situación del campo, y las diferentes revueltas que hay, se vuelve cada soberanista soberanistas, Incluso habla, defiende lo que se llama nacionalismo humano. desde que antes de andaluz es un nacionalismo humano y que lucha por Andalucía porque él ha tocado porque ha en Andalucía, si no, lucharía por otro lado. Blas Infante lo asesinaron, fue asesinado en el comienzo de la, de la guerra civil. Y bueno, y él elaboró la, la bandera con el símbolo que representa los colores del Tarifato media y el niño de Andalucía que representa un poco los cantos del, del Campo Andalucía. Pasamos ya a la, a la Segunda República. Esto es un ejemplo que había un inglés, Larios, el del Huíquino, llegó a Málaga y, y bueno la Primera Industria Club de Andalucía pues tienen una plaza estatua allí en medio de Málaga y bueno, con la Primera República y con la Segunda República se diera de esperanza al pueblo, se hablaba, se hablaba de reforma agraria, se hablaba de revolución social y como veremos no es así y sigue viendo la misma escuelas que antes. Se tiró la, la estatua y se puso a unir trabajador, aunque después la red todavía sigue la, la cambiaron, la pudieron a estar con el franquismo se tomó la velga y hoy día sigue la de empecimiento. Bueno, yendo como estaba la conservación del campo, se igual se, clavitud, se, se trabajaba por la comida, no se tenía acceso a la, a la tierra, y, y viendo como es que la reforma política, la esperanza que se daba, no, no se materializaba, la revuelta jornalera, sí, eh, y había matanzas, en, en el 31 mataron a, a cinco compañeros en Xilena, a 5 jornaleros en la plaza del pueblo, los mataron por por estas reivindicaciones, por seguir luchando en plena, supuestamente, un gobierno a la izquierda y esto es lo que sabemos. Bueno, y hecho más señalado fue Casa Vieja, que fue una revuelta donde se ocupó el pueblo, muchas veces se ocupaba, se ocupaba el ayuntamiento, y hubo una matanza de 24 compañeros y compañeras que, que, bueno, que eso se la chocó mucho a los republicanos, y bueno, prácticamente la Guardia Civil tomaba estaba tomando el pueblo por... 9 de octubre se llama por el día del fusilamiento de la escala. Aquí se ven los cadáveres de Casas Viejas. Bueno, pues, de ahí los señoritos con la iglesia la guardia civil. Bueno, ya en plena guerra se estaba elaborando el estatuto de autonomía que iba a dar muchas concesiones, que antes eh, se decidiera sobre su tierra, que eh, decidiera sobre sus recursos. Pero claro, como cuando se, estaba, cuando se iba a probar, se instaló la guerra, se suspendió todo, pero desde que empezó la guerra, el 18 de julio, se estuvo colocando en civil hasta, hasta el último día la bandera andaluza, que por primera vez colocamos en una institución pública, que fue el 36. Durante la guerra civil, cuando Andalucía resistió, vemos ahí el frente Bueno, no sé si se ve la cifra pero lo no he La represión de Lucía fue brutal, si se ve en la zona en la de Lucía, no hay no hubo tanta matanza, no no hubo a frente Nacional porque el frente no luchó. Es decir, nunca llegó el frente a esa altura, sino que ya viendo que había caído todo, se fueron rendiendo, pero se dejaré en Jaén no entró. También es importante decir que durante Durante la segunda donde la guerra ya, incluso ya al principio en la región de algunas zonas, yo soy de Jaén al este, el 80% de la tierra estaba ya colectivizada. Es decir, si, aun, no de manera de hecho, de manera de hecho, aunque sin el apoyo del gobierno republicano español, pero se estaba intentando aplicar una reforma agraria que en muchas zonas ya estaba. Durante la guerra igual, prácticamente los 80% de toda la tierra estaba colectivizada, en uso común, de la campesina y la campesina. Y bueno, si sí, estaba de que en Andalucía de si, dos, si en todo el estado deán mil fosa, en Andalucía solo hay 614. De todas a mí, que hablando de que si el Congreso cae 47.349 víctimas en la foto simplemente. <tose> Con el franquismo llega un periodo de sumisión de de una pérdida grandísima, de, bueno, el campo hacia por los rurales más pequeño la organización política era ya muy complicada, eh, si, hubo resistencia, hubo en los maquis, ¿no? Los maquis tuvieron mucha fuerza en Morena, que no tiene nada que ver, por ejemplo, con los de los Pirineos, que estaban al lado de la frontera, estábamos donde tuvo gente que resistió en la montaña, en, en el sur, en, que podía llegar por todos los lados, hablamos de que resist, resist, hubo resistencia durante 10 años, en muchas zonas. Con, y con la pérdida de la guerra y con la pérdida de apoyo a todo eso, ahí empieza la migraciones masiva Como se ve en la foto, la situación vuelve pobreza, hambre y si sí es verdad que durante los años vuelve a haber diferentes revueltas jornaleras, crema de cosecha, también, tema de maquinaria que ya se ha a introducir, En el 1971, bueno, ahora explico En 1971 se crea lo que se llama el empleo comunitario, que es lo que prefería a lo que hoy se llama maltré. El, el empleo comunitario es una ayuda que dio el gobierno franquista a la organización civil por miedo a revueltas y a y a y, a la, y, a la, y, el, y la paz y y por un matera, la pasofías le un cierto dinero y que los, que los terratenientes y los caciques manejan a su antojo, es decir, que se lo daba a quien quería y supuestamente por hacer trabajo. Lo que hicieron Andalucía fue repoblación de Pino, lo que lo que ahora mismo se estuvo es en pues, si Andalucía no es lo del franquismo del 71. ¿Qué pasaba? Las mujeres no tenían acceso al templo comunitario, a esta ayuda. Eso después supondrá una revuelta. Ya durante esta época, hay sí, siete la de las comisiones jornaleras que hay una zona de pequeños pueblo a nivel local, aunque hay organización con otro con otro pueblo, también tiene mucha fuerza el PT que se posee el PTA y bueno, esa es la situación política de Andalucía, aquí vemos Diamantino García que es un puro jornalero un puro obrero que, que sería un fundador del sindicato del World Health Show del campo, que sería lo que preferiría al SAT Bueno, Martino García llegó a Los Corrales y cuentan que llegó y que no había nadie la iglesia, entonces preguntó dónde estaba la gente y dijeron es que trabajando, pero ese sí trabajaba de razón. Pues decidió que se si la que en el campo él también estaría, y nunca convirtiendo de la iglesia, era de una familia con dinero y trabajó de jornalero toda su vida hasta que murió. Aquí vemos... A... Y bueno, ya... Con la muerte del dictador en el 75, en el 76, surge lo que sería el S.O.S. Sindicato de Abra del Campo. Surge y surge que lo funda, una de las fundadoras fue Diamantino Castilla, que bueno, su figura esencial e intenta su ideología con un carácter nacional y mandaluz. También destaca libertaria, el marxismo, la Tecnología de la Liberación también, así que es muy abierto, un cicatón revolucionario y que su principal lucha será la ocupación de tierra. En el 73 hubo una crisis brutal en el campo andaluz. Esto de la crisis del control, pues lo que Giovanna decía, es decir, no, para bajar el nivel de los gatos en la producción, de los señoritas lo que hicieron es introducir maquinaria. que supone la maquinaria? Pérdida de puertos de trabajo, Porque si la maquinaria se produjese para mejorar las condiciones de la trabajadora y la trabajadora, pero no, lo único que supone el, eh, es la pérdida de puertos de trabajo. Entonces, una de las principales industrias del sindicato es, eh, y sigue siendo eso, y otra es la luz por la tierra. Desde el 30 y, bueno, desde la, desde la cifra que se puede controlar como ataque de la Segunda República hasta ahora, no ha variado prácticamente, ahora mismo estamos hablando de la situación actual que el 2% de la población controla más del 50% de la Tierra y lo que supone eso para nuestro territorio. Bueno, este es un documento que se aprueba la S.O. Bueno, durante la transición estamos viendo que bueno, se crea luego habría la lucha al lado de este sindicato, SUGE se ocupa tierra, pero se se reconoce la necesidad de tener de tener fuerza políticamente. y surge lo que era la CUT, el Comité de Unidad de Trabajadores. Y sigue la actualidad. Miramos alguna asamblea. La lucha por la tierra ya pisa de esa época. Bueno, voy a explicar un poco ah, ya sigue la marcha, la cosa de tierra que nunca ha acabado. Bueno, Estaba desde el marco de la lucha por la autonomía, se reconoce directamente, supuestamente había, con la aprobación de esta Constitución, había dos vías para la autonomía, ¿no? Una donde supuestamente iba la escena de Histórica, que ya que tenían aprobada la escena de Autonomía en la Segunda República, que fue, Palería, fue Cataluña y Galicia. Andalucía no se reconoce como nación Histórica en ese momento, entonces hubo una lucha brutal, para que las dos directamente por esa vía. Porque al principio se iba a hablar, que después con los pantos de Monclo y eso no fue así, que también, yo entiendo que algo tiene que ver, que se introdujeran en esa lucha, tiene que ver que iba a haber dos velocidades, ¿no? Iba a haber una, una zona con mucha más autonomía, con más sober soberanía, ¿no? Pero sí con más derechos, con más… y otra zona donde iba a ser más centralizada. Estaba de que más de 2 millones de andaluces y andaluces salieron a la calle en el 77 luchando por autonomía, han autogobierno, pedía poder popular. Esto estaba de que políticamente no había una relación fuerte, pero es como había que había quien nunca derrieta. Allí había partidos nacionalistas, pero eran minoritarios o, o no habían tenido fuerza nunca. Es decir, fue algo totalmente popular y espontáneo. Y, y la verdad del mundo, que hay imágenes donde asociado de vecinos de cualquier barrio, sacaba una pancarta la puerta y ponía a la asociación de libertad por, por la autonomía de Andalucía, por el gobierno Hubo un resalentro llegando brutalmente, y bueno, incluso hubo un, se asesinó el 4 de diciembre, que nosotros consideramos la nación de Andalucía, fue donde se crujeron todas estas movilizaciones masivas, eh, ya supuestamente estaban los del 77, supuestamente, en democracia, por lo que esta gente llama democracia. Durante que se subió al gobierno civil para quitar la bandera española y, su y subirla la Andaluza, la policía lo disparó y murió. Esto por supuesto nunca se ha reconocido, no ha sido investigado. E incluso hay una figura que se intenta negar políticamente, que es García Caparrón, que nosotros lo reclamamos y reclamamos este día, comunidad de Andalucía. Bueno, la inmigración como es masiva, vemos que <coughs> la administración... Bueno, ya durante esta año empieza la lucha por la tierra y en el año 80 se ocupa más de 100 fin que andacido y bueno la principal estandarte de esa lucha fue marina donde vimos que se desde el 79 hasta los 90 que se consigue como tal que se diera a que se diera la finca a los trabajadores hubo una huelga de, de, de 100 compañeras que duró 13 días Ese día que estaba hablando que con tres días de huelga de hambre ya tiene problemas irrecuperables en el hígado y en el, el, el riñón y, y vimos que más de pues, 700 jornaleras durante tres meses ocuparon, esto duró muchos mucho años pero fue principalmente durante durante unos meses donde se estuvo ocupando la finca que se llama El Mosso que era la veluca del Infantado que tiene ya miles y miles, miles, miles de estar en Andalucía, y bueno, fue una lucha que, que fue un después, se consiguió, en la primera elección del 80 se consiguió el ayuntamiento con más del 80% de de apoyo popular y en primer momento se firmó, los concejales renunciaron a su poder y que todo quedaría en asamblea que todavía sigue este proceso, todo lo que pasa en Mañaneda se destina a través de asambleas populares. No solo se ocupó la finca que era olivar, el finsecano, sino que se introdujo nuevos cultivos. nuevo cultivo que eran muy de regadío, que supone que haya trabajo todo el año, porque uno por de los problemas de Andalucía no es la que fundimos, sino en los cultivos. ¿Qué pasa? Yo soy de una zona, por ejemplo, de Jaén, donde solo hay olivar, que para hay trabajo durante una época del año, y después no hay nada de trabajo, absolutamente nada. Indirectamente se tiene que comer de eso, y si no se tiene, se tiene que ir a la barra espárrago a la fresa de huelva, a la uva de Francia, y hasta así porque no hay otro trabajo. Y aquí se introduce alchó, se introduce a se introduce alchó, se introduce alchó, se introduce pimiento, y se crea una fábrica, donde también esa fábrica, donde trabaja todo el pueblo, Y bueno para para que no existe ahora es verdad que está pasando no se hace más complicado como todo si aguando se sigue repartiendo el trabajo y bueno y fue una lucha que al principio pues los primero trabajo y la primera jornada de la primera fue gratis se va lo que se llamaban los domingos Rojos, que allí se va a trabajar y por supuesto no se cobra después tend una recompensa y se ocupa ¿sí? todacía pero esta es En, en, por ejemplo en Lebrija, en Pedrera, en Estepa, en Arquillo, en la ciudad Cádiz, en toda Andalucía. Bueno, también destacamos la, cuando llega en el año 84, se si introduce una edad que se llama la ley de reforma agraria, que ni hay reforma agraria en nada, porque lo que supone introducen lo que sería el PER, que ha cambiado que cambia el empleo comunitario por el, por el PER, hay un subsidio agrario, es decir, cuando tú has cumplido una serie de planadas, tú tienes derecho durante seis meses a, un, a 400 euros. Y eso, cuando pues, te lo dan, porque hay un programa de empleo rural, que eso es lo que es el PER, que tú trabajas, trabajaba esto se cambia en el dominio, y ahora luego lo costa esto. Si trabajaba en, en otra cosa por ejemplo, en la Azcaldes. Pues, se hacía se hacía un estado y la gente que estaba cobrando el pe pues tenía que hacer ese trabajo y bueno mucho de lo que se habla decía que si la traducción por el subsidiado que vive de la ayuda que no se trabaja bueno pues, de toda la ayuda que hace el estado el peso por el 2% hay mucho más ayuda a la industria del automóvil por ejemplo que a, que al campo que absolutamente no es nada la única ayuda lo más bueno que viene de Europa es eh, la paz y se lo queda a la carretería que, que estaban los de millones de euros que se lleva a la de Alba los domés, los bonés gente que, ni, que tiene la tierra sin, sin trabajar y si dan millones y millones de euros eh, en este sentido se sigue luchando la, la, la era de la reforma agraria no supuso aunque sea verdad, que supone el per que se cambie totalmente la lucha que se apacigüe Porque hay como una, hay una limona que en muchas familias se conforma con eso. En lugar de ir a por la tierra, de seguir por esa lucha, se conforma con esos 400 euros al mes y apaciga un poco la... apaciga la lucha, aunque siga habiendo gente que no... Que se sigue levantando, pero es verdad que es un paro gordo y eso fue una forma de paralizar. Hay un artículo que hablaba de que haga de expropiación, que sea si que sea una finca que está infrautilizada, que lleva 3 años sin trabajarse, la Junta de Andalucía puede pagarle puede pagar al propietario o la propietaria el valor de mercado y eso pasaría a ser pública. Se crea el Instituto Agrario, el Instituto Agrario Eliada de si bueno, el, bueno, sí, que se compra tierra pública y supuestamente era para repartirla, ¿qué pasa?, que se compra tierra pública barata, terrateniente ha venido menos, aquí está poniendo y después, como no hay acceso, como se lo quieren vender, pero los, los jornalistas no tienen acceso esa tierra, hacen que los propios terratenientes que antes terrateniente, la tenían la vendiese a un precio alto y la comprase y la de precio, que eso no supuso en ningún, momento, en ningún momento el acceso a la tierra, que sigue tan estando igual, Incluso eso, con, con la familia, desaparece liara y se pone toda la tierra pública a la venta de Andalucía. Más de 10.000 hectáreas públicas, que se sepan, porque luego contra que no se saben, están a la venta. Entre ellas, por ejemplo, Marinaleda, Somonte, la finca que tenemos en Lebrich, mucha sindicatos, porque el sindicato no lucha por la propiedad de la tierra, lucha por la posesión, que la tierra sea pública y que se conceda a la, a la cooperativa de trabajadores trabajadores En el 2007 surgió Salazar, que es la fusión de cinco sindicatos, pero principalmente el SO. El SO es un sindicato asambleario, de directa, de clase antipayarlcan y que intenta agrupar todas las sociales y todas a la clase obrera andaluza, no solo dedicada. Aunque sí si es verdad que no que la principal luz del campo también, dada por, no solo porque nuestra masa se asociada precisamente a esos jornaleros y jornaleras, sino porque cualquier desarrollo de Andalucía pasa por la ocupación de la tierra, porque no hay ningún tipo de industria, no hay ningún tipo de trabajo aparte de, o se trabaja en el campo, o se trabaja en las servicios, principalmente en turismo. Bueno, el trabajo que hay en Andalucía es precario, y si hay, ahora mismo la tasa de paro es cuarentena por ciento de paro, Si estamos en el caso de mujeres, supera el 46%, en caso de la juventud supera el 60% de paro. Estamos hablando de cada 10 jóvenes andaluces, 6 están parados y el único trabajo que hay es o el campo, o el sector servicio el turismo, el estacional. Ahora vamos la cifra de septiembre, que hablan de, de la crecida del paro en el español. El 54%, es decir, más de la mitad de la del paro simplemente en Andalucía. Otro problema esencial, se habla en Andalucía de esta forma por 8 provincias, nosotros de decimos que hay 9, porque hay 2 millones de andaluzes que no pueden vivir en Andalucía porque no hay trabajo. La inmigración es estructural, como el paro, en, fin, en el 2008, en la mitad, en época donde había prácticamente empleo todo el estado, en Andalucía estaba, la cifra de paros ya es punto por encima. Y simplemente es porque no hay trabajo, porque porque la tierra está ocupada por no ser de, de que no que le sale más rentable llevarse la ayuda y no y no arrar la tierra y, y no hay ningún tipo de industria. En Jaén yo se dejáis donde solo se si se come directo directamente del olivo, de la de la olivar. No hay ninguna fábrica de aceite, no se distribuye ningún tipo de aceite. Si sí, no, no lo compras, lo hacen en Italia, en Bélgica, en Valencia, pero en Jaén no se abstra totalmente nada. Y bueno, entonces contra todo eso el sindicato surge ya se su lucha en el sector público, en la universidad, como vemos ahí. Sigue sí, pues, no iba a fue de la marcha, todavía hacen marcha contra las bases militares que hay en, que hay en Andalucía. Bueno, en, la, en Andalucía nosotros estimamos que Andalucía, no extranjeros y cualquier trabajador, trabajadora aquí en Andalucía no se lo considera andaluz y la parte de inmigrantes de Andalucía es importante también y la afiliación del sindicato es fuerte y vemos una movilizaciones Bueno, la represión, ¿no? Es muy diferente hablar de represión, esto es una calibría difícil estar en los años duros, la crisis ha pasado y sigue pasando pero o sea, el sindicato es el más reprimido de toda Europa donde hay más de 560 procesados, donde hay peticiones de cárcel que superan los 130 años y donde las multas superan el, el millón de euros. Ahora mismo, por ejemplo, el portavoz nacional del sindicato, Diego Cañamero, está a espera está a espera de que se con, de un recurso que interpuso por el de emociones por la ejecución de las cosquillas, que luego hablar de esa finca, y como se, como se ratifique en la asociación actuante, le hay porque ya está condenado todas las circunstancias, y falta que se ramón un por ejemplo, del Mercadona, que hay peticianas de cinco años de cárcel, a cada compañero y compañero deberá no salir un juicio. Es una imagen de marcha, ¿no? Bueno, siempre se ha hablado de la, la acción directa, no solo se ocupa tierra ni el Mercadona, por ejemplo, se ha lucha durante mucho tiempo, se fue en la ocupación del AVE, de la línea del AVE, en Andalucía que fue una una represión brutal, que supuso que muchos compañera y compañeras estuviera a punto de entrar en prisión, si sí, es verdad que no llegaron, lo no condenaron prácticamente a la mayoría a dones de cartas y eso le permitió que no entrara. No está tan criminalizada la lucha, así como lo que se está aquí ahí, es muy complicado para un trabajador, un sindicalista, lo meten a la carta, eso estaría muy mal visto y sería a lo mejor una molestión brutal. Vamos Bueno, esto es la ocupación de barco esto se ocupó también lucha la inmigración el aeropuerto de San Pablo de sevilla que también acompañaron al tu condenado bueno Somonte monte unafica que se ocupa que se ocupó en 2012. Es una finca de estas públicas que te he comentado antes que pertenecía a Liara que estaba sin utilizar, 476 hectáreas que era más grande pero ya había uh -huh. gente que a comprar en diferentes zonas Está en la coma, en Palma de río en la provincia de Córdoba y se hizo una amortización simbólica pero allí en la asamblea hubo compañeras y compañeras de la comarca que decidieron quedarse y os ha alojo, pero somos desocupados y sigue trabajando, aunque no se, se está luchando para que se reconozca, para que hagan una a la cooperativa, que todavía no está, pero hay familia cada de que hay como 10 personas en la finca, que producen, que está toda la finca a, toda la finca a trabajar, y se está vendiendo en el pequeño comercio, en pequeños pueblos, a través también de cooperativa del sindicato ayudas, y la venta directa principalmente. Esta fue más grande la ocupación. De ese monte, ahí de la calle. Bueno, todos días pasa la Guardia Civil y la otra por aquí. Y si da más que se vuelva. Lola, una de la compañeras de allí. Esta es por Bueno, la Turquía. La Turquía una finca militar que se sigue intentando ocupar ahora, que este verano se ha vuelto a hacer un intento una fija de 1.900 hectáreas que la tiene el Ministerio de Defensa para cuatro burros y dos caballos claro, que se utiliza 20 hectáreas y hay 1.900 hectáreas sin utilizar en una comarca donde el paro supera el 70% pues ya se lleva haciendo de los años finales de los 90 y, y ya se ha conseguido que se hicieran 300 hectáreas Pero el aprovechamiento de la finca, hay lagos dentro, así que si se puede ser el regalirío, no solo el secano, hace que, que los pueblos sigan luchando por lo que es suyo. Y bueno, la verdad es que está muy complicada porque amenazan con, con que te van a dar un juicio militar si se sigue ocupando. Por eso nunca se ha entrado, siempre se ocupa la entrada, porque si entramos, como ha admitido el ejército, te, te hacen un juicio militar y eso ya es más gordo. Pero que se sigue tan Se sigue, tan, se sigue intentando ocupar y uno de los objetivos que tenemos este año es que la turquía de una vez por todas se consiga entera, no solo pequeñas partes. Ahí está lucha. Bueno, esto es un poco explicar cómo se hace la ocupación. Normalmente siempre se hace en marcha de los pueblos más cercano y se entra. Es decir, pacíficamente se se si entra, se acampa, toda compañera, si se si, dice que da asamblea antes de llegar, se habla, las circunstancias, qué fuerza tenemos, podemos entrar o no, siempre tiene que haber un grupo de apoyo fuerte y, y está trabajando anteriormente, es si los las locales y comarcales tienen que hacer el trabajo, se puede llevar apoyo nacional de toda Andalucía a la, a la ocupación, pero la fuerza, lo que van a trabajar, son las compañeras, también antes de ocupar una finca, normalmente ya hay... Durante el pueblo se ha organizado y ya organizado una cooperativa. La futura cooperativa que llevará eso. Pero no vale apuntar de la cooperativa después no, trabajo, no voy a ocuparla. La gente que que luche por la tierra será la gente que tiene prioridad después a la del trabajo. Vamos a ver, ahí. vemos eso, se lleva comida, si sí. trabaja, ya se... Sí, se plantó lechuga y tomate y lo sacaron yo, bueno se le quitaba hierba. Bueno, es decir, que se la arregló, la arreglamos la, la finca y encima condena a compañeros, mira adelante y después, no sé si se ve bien, pero si sí, hubo un juicio enorme a 57 compañeros donde se le pedía 88 años de cárcel en general y se lo condena a tres compañeros. Y entre eso está Diego Cañamero, que está a espera de que resuelva, resuelva el recurso porque si no tendría que entrar en prisión. <coughs> estas son asambleas que se hacen allí, cuando se está ocupando. Bueno, estas son imágenes del Mercadona. De la... Otra, otra lucha típica son las marchas, donde las de este año, creo que fue en 2012, no, 2003, sí, fue brutal fue masiva, fue mil mil calle, pero fue espectacular, está mataucido toda la provincia y la granada respuesta fue ahí se ve toda la compañía que